Nos dice Ángeles que ya está nuestro compañero Jorge López Aves. Jorge, bienvenido, buen día. Buen día, con problemas de conexión, no sé por qué, pero hoy no no ha sido fluido la, la, la mano. Bueno, a veces pasa, eh, pero de todas maneras tenemos, como sí. siempre, varios temas importantes de la agenda política uh -huh. europea, Jorge. Sí, y, y, y muy importante como, y muy interesante como casi siempre. En primer lugar, este me gustaría mencionar el tema de Alemania, que hace unas horas, de un modo muy significativo, el Parlamento Alemán ha votado en contra del envío de armas a, a Ucrania. ¿no? Eh, solo la derecha eh, ha votado a favor y todos los demás grupos políticos en contra. Eh, se une a Hernán a una realidad que hemos dicho algunas veces, que es la necesidad de salir del ahogamiento económico que presenta la grandes desindustria alemana, Eh, no es muy normal que el, un tal Wolfgang que es el capo absoluto de la industria textil y por tanto lobby, personaje del empresariado muy re importante en Alemania eh, en una entrevista en televisión en hace dos días dijo que, que ya está del tema de Rusia que ya no no valen sanciones, que no vale nada y que hay que empezar a hacer otro tipo de política ese es un contraste muy grande con lo que, con lo que la posición oficial ...de la Unión Europea, ¿verdad? Es decir que, que... ...y aparte... ...distintas voces en Alemania es mayoritario... ...se ha hecho una encuesta... ...y es mayoritario Hernán... ...que consideran que el... ...el sabotaje del gasoducto Nord Stream... ...es de Estados Unidos... ...la responsabilidad... Eh, ...digo porque es importante... ...porque el, la propaganda oficial... Es, ...es absolutamente... toda la Unión Europea... ...es absolutamente demoledora... ...en tiempo y en cantidades para explicar que, que efectivamente que, que ha sido Rusia el causante de, del famoso sabotaje es como que los alemanes no se lo creen es decir, que están en una posición de que están viendo como Estados Unidos eh, bueno, esta semana han salido datos muy importantes del, de la, la economía norteamericana que está en, pues, en un declive absoluto y que ahora está viendo como los números están empezando a acercarse a cierta normalidad a partir del declive de la Unión Europea y de la guerra. Es decir, que es el gran, una vez más, el gran gran beneficiado de lo que está ocurriendo en Europa, es eh, Estados Unidos. Los alemanes en eso están siendo más contundentes que cualquier otro país. Y bueno, es interesante porque, como muchas veces hemos dicho, es el capitán del equipo. Si la Unión Europea sin Alemania no podría no podría asistir directamente. ¿no? Jorge, te saludo a la distancia. ¿Te parece pasar a Bosnia? Sí. Sí, hubo elecciones, Marcelo, hubo elecciones en Bosnia y es un dato también que no le ha venido nada bien a la Unión Europea porque el ganador es un tal Doric que, eh, por decirlo de un modo así generoso, es muy amigo de Putin, ¿no? Entonces se ha entendido de que bueno que había ganado los rusos en esta dinámica que tiene la Unión Europea de, de ataque frontal a Rusia eh, y bueno, la verdad es que la situación geopolítica de Bosnia no es fácil, de Bosnia se gobina porque necesita tres vicepresidentes, uno serbio, otro croata y otro musulmán, que normalmente son, es bosnio, para que el país, eh, por los acuerdos del año 95, para que el país pueda funcionar administrativamente. Los resultados no han sido lo que esperaba tampoco la Unión Europea, y aunque se trata de una persona, digamos, digital, muy moderado y muy socialdemócrata, pero mantiene muy buenos vínculos con Rusia y no es el mejor momento posible Para la unión europea eh, esa noticia ¿no? bien eh, nos vamos para francia para francia qué interesante lo que está ocurriendo el alta ayer la ciudad de parís decidió boicotear el, el mundial de Qatar de fútbol es decir así de impactante claro es más bien simbólico y pasa porque no habría grandes pantallas de televisión eh, en los partidos de francia Esa especie como hacemos en Montevideo, que esa sí. pantalla grande en la intendencia, ahí se pone la Torre Eiffel y bueno no no a haber nada de eso. Se une a otras muchas ciudades de Francia que están haciendo lo mismo. Hay una denuncia real de la situación económica que, que ha dejado en miles de personas la la, la construcción de los estadios de Qatar. Eh, no está todavía determinada la, la cantidad de muertos que ha habido en las obras en general muchas personas de Etiopía de trabajadores y bueno ha sido bastante bastante luctuoso todas las obras están siendo eh, hay países por ejemplo como Dinamarca que en las propias camisetas van a van a, a mostrar una autoridad absoluta sin publicidad y el capitán de la selección de Dinamarca y el, y el director técnico eh, dijeron que bueno que es precisamente para llamar la atención de la grave situación de los derechos humanos que hay en Catar no es poca cosa porque recordemos que el único país el equipo importante que tiene Francia a nivel competitivo que es el Paris Saint Germain el dueño es Qatar sí. es decir que que la, la situación deportivo política está todo tan emparcado que que bueno que, que se le haya puesto desde la ciudad de París o otras muchas ciudades como Estrasburgo Lille eh, se, se le hayan opuesto a todo un Qatar con los millones que, que tiene el personaje y como digo Con, con el Paris Saint Germain como propiedad, creo que no no es poca cosa. ¿no? Totalmente, es así. ¿Y en Italia qué es lo que está pasando? Bueno, Italia, es muy interesante, bueno, lo primero, una cosa casi para seguir con casi con el, con el la situación futbolística, sí. eh, la justicia ha vuelto a pedir a, al, al gobierno de Brasil que eh, autorice la extradición de Robinho, los que son más futboleros recordarán, era sí, un jugador sí. Eh, que jugaba en el milán y en el real madrid eh, está acusado y condenado nueve años eh, por la justicia italiana por violación es decir que que no es un rumor sino que fue que es absolutamente comprobado que, eh, que bueno que participó en una violación y por tanto ha sido ha sido juzgado italia que, que bueno que con meloni a la cabeza ahora Eh, aunque no ha asumido todavía el gobierno como tal. porque nos habíamos quedado en Italia hablando de Robinho, y vas a pasar al tema Meloni. Sí, Meloni porque aunque no ha asumido como como primer ministro todavía eh, está mandando señales a, como se dice en los economistas, a los mercados es decir, están diciendo que aunque es un gobierno de extrema derecha, como no podía ser de otra manera, va a tener que respetar los mercados, la OTAN, la Unión Europea, y, y bueno eso ha conseguido Inmediatamente empezar a, a ser blanqueada Como se suele decir por la prensa occidental Ya no se habla de la extrema derecha Sino de un gobierno populista eh, Gobierno conservador Es increíble como algunos movimientos políticos eh, Hacen posible que alguien que era de una manera Pase a ser de otra No sé si me estoy explicando sí, Es sí. decir que antes de las elecciones Era un personaje que es lo que es Absolutamente siniestro Ligado lo peor con Que le encanta salir en las fotos con la nieta de Mussolini Etcétera, etcétera ¿no? Y de repente, con las señales que ha dado De que, que no se preocupen Que soy pro sistema A partir de ese momento <ríe> Ha dejado de, de ser una enemiga no eh, Igual les va a dar algún dolor de cabeza Porque la situación en Italia es mala Económicamente es mala Como en toda Europa para lo Como se ha vivido en, en todos estos países Y va a haber algunas sorpresas De momento... Ya hay sindicatos que han salido a las calles a manifestarse, aparte con un eslogan que yo creo que es un eslogan que, que repite todo lo que está pasando en Europa. dice no vamos a apagar ni sus guerras ni sus crisis, no dicen los trabajadores organizados en tal ¿Pasamos a Armenia, Jorge, en estos minutos? Sí, Armenia. Aparte tenemos muy buena compañía con los armenios mm. y muy buena solidaridad. Sí. Eh, Eh, y en recorrido la, las redes este unas imágenes impactantes de soldados azerbaianos ejecutando a sangre fría a soldados armenios eh, una vez más no armenia es junto con el pueblo palestino polisario, kurdo las grandes los grandes perdedores de en estos últimos años eh, las imágenes eh, la verdad es que resultan impactantes yo no digo ya ni a la audiencia ni que las busque porque son son realmente demostrativo de, de bueno de, lo, de, de cómo actúa Azerbaiyán que por otra parte es un aliado de occidente, ¿no? Es decir, es como habían dicho los compañeros armenios que han estado más de una vez por la 36, Azerbaiyán eh, no es, pero es la Unión Europea y es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bueno, tienen en el Navorno Karabaj, que es una zona mayoritariamente armenia y que tiene mucha mucho gas y y hay otras materias primas importantes azerbaiyán le ha prometido y ejecutado que a la unión europea que puedan hacer uso de ella y esa es la clave es decir no no hay más no hay más a partir de ahí los problemas técnicos o políticos azerbaiyán con apoyo de, de turquía por ejemplo pasan a tener eh, digamos una ofensiva contra el pueblo armenio que es absolutamente denunciable e indeseable jorge tenemos que cerrar hablando de grecia y turquía siempre no es, es un clásico sí. es un clásico porque afortunadamente digo por, por, por llevarnos un poco nosotros el, el premio no no está siendo digamos que grandes titulares no sin embargo insisto en que se vea que se busque en google las declaraciones de unos y otros y vemos por ejemplo que, que en grecia ha llegado a un acuerdo eh de, de, de condena junto con la Unión Europea y Estados Unidos y esto es un dato importante que aparentemente han apostado en este litigio por por Grecia, porque Turquía en las últimas horas ha llegado a un acuerdo económico logístico con Libia. Si observamos el mapa del mar Mediterráneo, Libia está muy muy cercano a Grecia desde el punto de vista logístico. Y a partir de ahí, es decir, claro, Grecia se ha puesto muy nerviosa y ha recurrido a la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea y no a la OTAN? Porque la Unión Europea pertenece a Grecia y Turquía no, y a la OTAN sí pertenecen los dos. Así que el gran refugio de, de Grecia va a ser la Unión Europea. Es decir, eso provoca que Turquía siga haciendo en sus intervenciones, en los ministros y el presidente Erdogan, unas declaraciones casi constantes de guerra, es decir... Eh, cosas como los griegos no nos aguantan ni 10 minutos, los arrasamos y cosas así, que eso se podría ser casi un, una frase de boliche, se convierta en, en boca de ministros, en amenazas reales, no por menos de cosas así han estallado guerras. Claro. Por eso sigo pensando que hay que estar muy atento a lo que puede ocurrir entre ambos países. ¿no? Bueno Jorge, en pocos minutos metimos todos los temas, este va a quedar para más. Bueno, <risa> bueno. La semana que viene, eh, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande a la distancia y seguimos en comunicación. Bárbaro, que eh, perdón por la, por la desconexión que hubo en algunos momentos, no obviamente no fue culpa mía, pero por lo menos que, el, que la columna haya llegado me alegra. Sí, arriba, hasta la semana que viene. Un abrazo. Salud. Otro.